¿Por qué te asustas, ave sencilla? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre avecilla, llevar tu nido lejos de aquí. Aquí el hueco de piedra dura, tranquila y sola, te vi pasar, y traigo flores de las llanuras para que adornes tu libre hogar. Pero me miras y te estremeces, y el alabates con inquietud, y te adelantas, resuelta a veces, con amorosa solicitud.